Uh, estamos aquí con Rodrigo Buteler Bueno, la firma del convenio entonces Con la Secretaría de Deportes Para la presentación de Río Negro Más deporte Buteler, buen día ¿Qué tal? Buen día, buen día a toda la audiencia Sí, un programa importante El de fortalecimiento institucional Porque lo que busca y lo que permite Es que tengamos clubes e instituciones Que estén regulares Que tengan los papeles al día Sus asambleas, sus autoridades Algo que sabemos que es muy difícil Para los dirigentes Porque sabemos del esfuerzo que hacen todos los días Llevando adelante una institución De manera gratuita gratuita poniendo todo el esfuerzo eh, y a veces llevar adelante la, la cuestión administrativa es muy difícil y este programa lo que busca es que todos los clubes de nuestra provincia tengan los papeles al día con una posición muy proactiva por parte del Estado, por parte de la, de, de, la, de la inspección de personas jurídicas, eh, acompañando el plan eh, Río Negro Más Deporte que busca un financiamiento para que todos los clubes puedan llevar adelante y cumplir con sus obligaciones mensuales, que es el pago sobre todo de los servicios. ¿no? Bien, y cambia un poco la, la, la inscripción de las distintas instituciones en este sentido. Sí, a, nosotros hemos visto durante la pandemia y hemos visto siempre que algunos clubes o instituciones deportivas no pueden acceder a los beneficios del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal por no tener en regla los papeles, que es condición sine qua non para poder acceder a un beneficio estatal. Eh, entonces lo que buscamos es que estén todas regulares. Ahora bien, Como bien te decía recién, realmente es difícil llevar adelante esa burocracia administrativa. Entonces, lo que nosotros hacemos con el plan de fortalecimiento es nosotros ponernos al hombro la regularización de los clubes acompañándolos de manera permanente con personal especializado en la administración de clubes.